Faltaba hablar con Nerea González, portavoz de Omia y concejala de, esta, de este grupo, y lo vamos a hacer esta mañana. ¿Qué tal, Nerea? Hola, buenos vos. días. Buenos días. Bueno, y los temas son el pleno, claro, de, del pasado viernes, al que usted les le hacían alguna pregunta que no no, sé, no tenía respuesta. Por cierto, el asunto de los plenos por la tarde, por la mañana, debate en toda la comarca y Bien. se quedan ustedes en yodio pues en, prácticamente en solitario. Pues sí, pues sí, eso parece, pero bueno, nosotros es que creemos que en ese punto, bueno, nosotros hemos hablado de fomentar la participación ciudadana y creemos que la forma principal de fomentar la participación ciudadana es que la gente esté bien informada, por lo cual creíamos que la asistencia a los plenos era fundamental, que cualquier persona que quisiera saber qué pasara en ellos podría venir, es una parte muy importante del ayuntamiento y pensamos que era, era positivo para el ayuntamiento. Bueno, ya hemos visto que hay gente que no está muy por la labor. Pero, a ver, yo solo quiero hacer una reflexión, ¿eh? Quiero que la gente piense en cuándo se hacen las actividades deportivas, cuándo se hacen las reuniones de vecinos, cuándo se hacen las reuniones de barrio, cuándo se hacen las reuniones de cualquier tipo de asociación. Además de que ya hemos visto que en el resto de los municipios se ha cambiado los plenos por la tarde. Bueno, si queremos mantenerlos por la mañana, sin más, es una decisión sin más. Mm -hmm. Bueno, ustedes pedían datos, bueno, algún dato ya ofrecido, porque precisamente el, el PNU le decía bueno si tienes datos de por qué hay que cambiar pues pues en fin quiero oírlos bueno. sí pero bueno sí sin más es decir datos contrastados yo creo que podría dar muchos datos contrastados pero cuando alguien no tiene intención de modificar su opinión por mucho que yo pueda dar todos los datos contrastados del mundo no ...no creo que valdría para nada... ...es decir, ya le estuve haciendo... ...una especie de estudio sociológico en el Pleno... ...sobre los turnos mañana, tarde y noche... ...y bueno, es decir... ...es pues que yo creo que es de lógica... ...es decir, todas las actividades lúdicas... ...que hay en el municipio... ...y en el resto de los municipios... ...en todos los municipios más o Ajá. menos... ...se hacen por la tarde... ...si se hace por la tarde es porque... ...la mayoría de la gente donde tiene más disponibilidad de tiempo... ...es por la tarde... ...quien no quiere verlo es porque no quiere, sin más... Ajá. ...cree que se llegará algún día a este, a este punto a, de, o de alguna manera... ...no sé, como quizás se han hecho en otros en el municipio de Archiniega... ...donde ni para ti ni para mí han, se han repartido los plenos, ¿no? Cinco por la mañana, cinco por la tarde. Mira, sería una buena opción también, ¿eh? Yo no digo que no. Yo creo que aquí un poco, es que yo lo vi como una especie de patio de colegio... ...en el que los niños están peleando porque a ver quién tiene más razón. Y también... Yo lo vi también como una especie de bienvenida a Bildu y toque de atención, en plan, eh, tenéis minoría y tenéis que hablar con nosotros, es decir, pensar lo que estáis haciendo. Lo que pasa es que yo creo que todas las descalificaciones que, que se hicieron en el, en el pleno, realmente lo único que se, ha, se hacen es descalificar a sí mismos. Yo creo que en ese, en ese juego nosotros no vamos a entrar, es que creemos que es un, un juego que no lleva a ninguna parte, sin más. Uh -huh. no llega a ninguna decisión buena que sea para el audio que es lo importante además bueno y luego el, el otro tema de los tres así como de mayor importancia todos lo son pero los que más llamaron la atención fueron tres eh, el siguiente era la delegación de ciertas atribuciones del pleno a la a la junta de gobierno y ahí también pues eh, uh -huh. sorpresa Sí, sorpresa, sorpresa, porque nosotros estuvimos trabajando sobre el tema, porque seguramente seríamos uno de los que menos idea teníamos, porque no sabíamos cómo estaban las atribuciones en otras legislaturas, y nos informamos oficialmente y nos dimos cuenta que las atribuciones que se querían dar a la Junta de Gobierno en esta legislatura son las mismas atribuciones que se tenían en las dos legislaturas anteriores. Vale, entonces lo que no comprendemos es como gente que estuvo a favor de delegar estas atribuciones las dos anteriores legislaturas en este momento no lo están entonces esa, esa es nuestra realmente nuestra duda real es decir, no, no entendemos Atribuciones eh, importantes y de, ahí, y de ahí que bueno pues la oposición mayoritaria decidió que tienen que pasar todas forzosamente por el pleno no sé si, bueno de todas maneras casi... De todas formas pasan por el pleno Porque si cualquier grupo político eh, pide que el tema que se trata en la Junta de Gobierno pase por el Pleno, pasa por el Pleno. Porque hay que entender siempre que, que el Pleno es el órgano superior. Si la Junta de Gobierno siempre estaría de, en, en un ámbito inferior. si eso tiene que entender todo el mundo. No es que la Junta de Gobierno se fuera a hacer y deshacer. No, no. Es que cualquier tema, que cualquier grupo político pensara que se tendría que llevar a Pleno se hace una moción y ese y ese y ese tema en concreto se pasa a pleno y, y ese ese tema se tocaría en pleno y sería pleno es decir nosotros entendemos siempre que el pleno es el órgano superior y es el que ma tiene más representación de todo el mundo y es el órgano superior la junta simplemente estaba para llevar temas menores para que los plenos no se largaran eternamente mm. sin más bueno y finalmente el asesor eh, mm. ustedes eh, usted dijo concretamente que no era quien para ponerse en el camino de nadie y que mm. se iban a abstener Eh, como no entrando en el, en el debate o tal vez la extensión bueno, implica que están de acuerdo que tengan los de Bildu asesor No, nosotros creemos que no se concibe ese puesto de confianza como tampoco pensábamos que se concibía el, el, el puesto anterior de responsable de seguridad porque ya pensamos que hay técnicos que puedan asesorar vale, pero hay que tener en cuenta también dicho todo que es un derecho de, de alcaldía, es decir, de, de los que están gobernando ahora mismo, eh, administrar esas, esas esas personas que están liberadas en el ayuntamiento y si desde su perspectiva pensaban que necesitaban a alguien que les pudiera asesorar en ciertos temas, por eso nosotros dijimos que eh, siendo nosotros teniendo en cuenta que no veíamos esa figura eh, que teníamos que tener en cuenta que también ellos tienen un derecho, o sopesando sea, las dos cosas pensamos en abstenernos para que no meternos en ese partido, en ese partido de fútbol, por decirlo de alguna forma, ¿eh? porque no pensábamos que no, no, no nos correspondía a nosotros decidir sobre ello. Mm -hmm. Bueno, pues asuntos quieren eh, los más importantes del último, del último pleno, lo que está claro es que bueno, pues va a haber bastante debate en los siguientes, porque al no haber mayorías, pues todo tendrá que ser consensuado mm -hmm. y bueno, esto en, para el ciudadano tampoco es malo, ¿no? quizás puede ser peor para el equipo de gobierno que tendrá que trabajar más y llegar a acuerdos con, con todos, pero bueno. Sí, sí, tendrán que consensuar más, tendrán que tener un poco más de mano izquierda, quizá, pero sí, yo creo que es positivo que al final todos los temas se puedan debatir abiertamente y tengamos discusiones abiertas sin descalificaciones de ningún tipo, eh, pero sí, sí, me parece, a mí me parece positivo porque al final crea un equilibrio eh Si, si, no, si no se alían, parece ser que otras partes, eh, podría crear un equilibrio en el ayuntamiento, entonces sí se podría llegar a más acuerdos que estuvieran mayormente consensuados. Uh -huh. Bueno, ustedes eh, siguen apostando, como ya lo anunciaron, en su programa electoral por la participación ciudadana y me imagino que seguirán trabajando en ese campo, ¿no? Estamos trabajando muy duro en ese campo ahora mismo y estamos ya pues eh, planteándonos en, en base a la a siguiente... pues ...al siguiente curso, por decirlo de alguna forma... ...que sería ya en septiembre... ...a partir de septiembre ya veríamos a ver... ...tenemos unos cuantos puntos hay que... ...que queremos lanzar un poquito... ...y nosotros animar siempre a la gente... ...a ver, sabemos que es difícil... ...que la gente no está educada para participar actualmente... ...que es un trabajo muy duro el que tenemos por delante pero que, bueno, queremos dejar claro a la gente que lo que tiene que hacer es participar y y venir a informarse nosotros. Es decir, ahí, ahí en la sede vamos a estar, intentaremos estar todo el tiempo posible, de momento somos poca gente, lo que necesitamos es gente para, para que nos apoye y para participar, sin más. Uh -huh. Bueno, pues agradecemos a Nerea González, portavoz de OMIA y concejala de este grupo, que nos haya acompañado unos minutos, dando su punto de vista sobre lo acontecido en el pleno del pasado viernes, con esos tres eh, temas como ma de mayor repercusión eh, en el en el pleno, no, el horario de los plenos, la delegación de ciertas atribuciones y el asesor. Derea, muchísimas gracias. Vale, Suri.